Y vamos a hablar con el senador Daniel Kroneberger, que es además parte de la conducción nacional de la UCR. Daniel, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Juan Pablo. Buen día. Bueno, vamos a tratar de recuperar en cualquier momento el contacto con、Hola. el legislador nacional.、Hola. El radicalismo、eh, se dio un shock de autoestima, podemos decir.、Eh, esta es una de las、eh, frases que hemos elegido para contar un poco lo que pasó en el club independiente.、Eh, estuvo Lionel Chiarela,、eh, que es el presidente de la UCR a nivel nacional. Tiene un bajo perfil Chiarela. Él es el intendente de Venado Tuerto, muy joven. Es el presidente más joven que ha tenido、eh, la historia de la UCR.、Eh, Y、eh, tiene un vínculo directo y un contacto permanente con Martín b e r ó n Garay. Vienen conversando desde hace rato y、eh, fue una de las eh, eh, apariciones. Bueno, Kroneberger, que es además de senador pampeano, parte de esa conducción nacional. Vamos a ver si ahí retomamos el contacto. Daniel, ¿nos escuchás? Buen día. Hola, buen día. No、Juan、nos escuchas. Hola, a b l o d a s a s a u d i e n c s ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. ¿Cómo estás, Daniel? Hola.、Ah, okay. Bien, bien, con poca señal. Bueno, ¿dónde andás?、Ah, poca... eh, no es una estoy, metáfora, ¿no? Llegando a q u e m u Kemu. Pero bueno, en esta bueno. zona hay muy poca señal e e teléfono. Bueno, Daniel, eh,、ah. eh, una primera mirada, contame del, de lo que ocurrió el viernes con la asunción de v e r o n Garay、eh, como presidente. Sí, en、eh, lo primero sí、si、querían saber de la Choripañada y de la carne, estaba muy bueno, eso te lo puedo asegurar. Lo、estaba、probé,、bueno. probé,、eh. probé, ah, estuve. Ah, sí, sí. Vamos a ver. No,、eh, en realidad, bueno, fue la, la asunción formal de la mesa de comité de provincia en la conducción de Martín m e r o n Garay. Y bueno,、eh, y aprovechamos de que hoy、eh, tenemos un presidente de la mesa nacional que está、eh, visitando a los, a los radicales, está recorriendo、eh, todas las provincias, se subió al colectivo d e radicalismo y bueno, y salió a hacer militancia, a trasladar el mensaje y demás. Así que coincidimos en una fecha y se aprovechó, digamos, a hacer un, un encuentro de todos los radicales de la provincia de La Pampa que creo que nos hacía falta, ¿no?、Eh, hubo una presencia importante de dirigentes, pero、eh, lo más significativo o, o, o más significativo digo, fue la, la presencia de casi todos los intendentes、sí. de la provincia, que siempre digo es el, el valor. Eh, que tiene el radicalismo, el potencial que tiene el radicalismo como, como estructura y demás, eh, es, eh, son los intendentes, que son legítimamente elegidos por la gente, que tienen legitimidad de origen, y son los que, a mi juicio, en los últimos procesos electorales nos han ayudado a tener los resultados que hemos tenido. digamos, s ¿no? Nosotros, n o hace cuatro años, bueno, ganamos después de 30, más de 30 años, o s g a a n m una elección intermedia. Y hace dos años,、eh, Martín Menongaray y el, el radicalismo y el frente que habíamos conformado estuvimos a cuatro o cinco puntos de ganar este, el, el gobierno provincial, o sea, la provincia. Y yo me parece que esa, la figura de los intendentes son las que le dan esa, ese este, potencial que permiten estos resultados. Por lo tanto, bueno, te voy a repetir: este, fue una, una linda reunión、eh, donde. Nos juntamos los radicales. ¿no? ¿Y n o qué pasó en la, en la última elección entonces? Vos decís que los intendentes fortalecieron ese, esos procesos electorales anteriores, pero en la última. Y, bueno, la elección, la, las este, elecciones se ganan o se pierden por un voto, esto es así.、Eh, pero bueno, yo creo que、eh, en esa elección faltó muy poquito. No, no, está el, bien, el... Daniel. Vos me hablás de la, de la del 23. Yo te digo, en el, el año pasado. Donde el radicalismo sacó apenas ocho puntos. Ah, yo decía la ejecutiva, la sí, última. Sí, sí, en mayo del 23, claro. El año pasado fue una elección totalmente polarizada, fue imposible romper esa polarización, no solo en la Pampa, sino se en, todo, en todo el país, digamos, ¿no?、Uh -huh. El radicalismo, donde fue solo, donde fue este, con alguna fuerza local y demás. Este, no hubo forma de romper esa polarización. El electorado nuestro, evidentemente, después de la última elección ejecutiva presidencial, donde optó, no tuvo, eh, digamos, eh, un, un presidente o un candidato a presidente radical para votar, tuvo que optar en esa elección por dos candidatos, uno era m a s t e l otro a Miley. Evidentemente, el electorado nuestro optó por Miley y bueno, y. Y le dio este, o revalidó、eh, en la última elección legislativa esta instancia y por eso se dio el resultado. Es muy difícil, si uno analiza un poco la historia, es muy difícil que a un presidente elegido, eh, digamos, eh, electo, a los dos años, cuando son las intermedias, el pueblo no le dé el apoyo. Es muy difícil. Macri en su momento también sacó el, más del 50% en la elección legislativa. Sí, sí. Eh, digamos, de la primera elección legislativa.、Eh, por eso, digo, la gente los i g u i ó acompañando. Bueno, nosotros, evidentemente, no pudimos romper esa polinización y a, de, por eso se dio el resultado, a mi juicio, ¿no? Bien. Y, Daniel,、eh, ¿cómo ves el proceso de, de, la, de la posibilidad de armar este frente que todos dicen de, de los distintos partidos no peronistas?、L、Mirá, ¿Estás convencido, lugar... personalmente, estás convencido de esa. De esa... De ese camino ¿es, es posible, ¿qué significaría para el radicalismo? Yo creo que es posible, pero sí, lo primero, no hay que poner el caballo d e l a n t e del carro, digo, no, no se pueden hablar de candidaturas antes de sentarse todos aquellos referentes de esos partidos al cual este, haces alusión y, bueno, y discutir qué proyecto de provincia querés, digamos, ¿no?、Eh, uno que conoce los pueblos, conoce la gente, conoce. Este, Digamos, por haber andado bastante en esto de la política, muchas veces hemos hablado con dirigentes de otros partidos políticos y coincidimos en, en el diagnóstico,、eh, digamos, por lo cual hoy、eh, está la provincia inmersa, ¿no? Y, y que estamos, este, como decía a b r o n Garay, en una provincia agotada, yo creo que es un proceso de años que viene y que se da este resultado que hoy tenemos. Que es una provincia que no avanzó, que está estancada, que tiene los habitantes que tiene cuando tendría que tener más e l doble de habitantes. Nuestros jóvenes se van y no vuelven. q u、no, Es no... e decir, una provincia donde se, se apuntala en el, en el Estado principalmente. Y, y bueno, y que a lo largo de todos estos años, por supuesto que se han hecho cosas buenas también, pero digo, le falta un proyecto de, de gestión que apunte al desarrollo integral y armónico de la provincia, que nos contemple a todos. Entonces, digo. Me parece que todos esos, aquellos que, que piensen en esto, en este diagnóstico, lo primero que tenemos que hacer es sentarnos para ver si coincidimos en un proyecto de gestión, digamos, ¿no?、Uh -huh. de, más allá de las candidaturas y demás.、Eh, el viernes era notable cómo, de manera tácita, si se quiere, la dirigencia radical asumía un partido debilitado o incluso desaparecido en estos años en que. Bueno, las circunstancias, vamos a poner que las circunstancias lo llevaron a ir a c e r furgón de cola del pro. Repito con esto, entre comillas,、eh, una frase que suele decirse, ¿no?、Eh, y a la vez hay ahora un planteo de、eh, juntarse con la libertad avanza. Digo, no hay un temor de que pueda ocurrir lo mismo. Es notable cómo la dirigencia local, me refiero a Adrián Rabier de la libertad de avanza,、eh, no sé si decir trata o destrata al radicalismo、eh, como si fuera. Una, un, un, un partido pequeño al que ni tienen cuenta. ¿Cómo te sentís vos, como viejo radical que sos, frente a ese panorama? m r a es un poco largo de analizar, pero、sí. eh, el radicalismo siempre fue un, un partido frentista, digamos, ¿no? Esto es así. Y bueno, el último proceso de un frente constituido y encabezado por el radicalismo fue que, que realmente tuvo poder: fue, fue la alianza con De la Rúa. En donde fue un proceso que lamentablemente fracasamos. Después podemos analizar por qué o qué es lo que pasó, digamos. Pero, pero fracasamos y eso hizo a que bueno, hubiera una, una dispersión dentro del radicalismo y nuestra fuerza llegara a una elección nacional con menos del 3% de los votos, cuando fue Leopoldo Moró candidato.、Sí. A partir de ahí. Nos... Ay, se nos cortó. La, la, la, lo venía advirtiendo c r o n e b e r g e r que hay poca señal y quedó afuera, del, afuera ¿no? Sin señal, sin señal.